Les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. La retirada de la embajadora supone que en adelante、eh, no habrá una embajadora de España en Buenos Aires y la embajada continuará a un nivel de encargado de negocios. Yo trasladé personalmente al embajador、eh, argentino en Madrid que exigíamos disculpas públicas por lo que fue un asalto a la buena fe y a la hospitalidad por parte de las instituciones españolas. que Acogimos a Javier m i l e i de la forma en la que hay que acoger a un presidente de la República Argentina, que es una república hermana de España. Fue、eh, permitiendo que aterrizara y despegara desde la base de Torrejón, ofreciéndole las garantías de seguridad. Y la respuesta a esa buena fe y a esa hospitalidad fue un ataque frontal con insultos a nuestras instituciones.